¿Cómo es el centro de la Vía Láctea? Prepárate para un viaje cósmico que te hará volar la cabeza. Tranqui, no literalmente. Hoy nos lanzamos directo al corazón de nuestra casa galáctica, el centro de la Vía Láctea. ¿Has escuchado ese rumor de que es imposible llegar hasta allí porque hay una especie de barrera galáctica? Pues vamos a desmentirlo juntos, porque aquí no creemos en límites solo en agujeros negros gigantes y misterios estelares. Así que ponte el cinturón gravitacional y acompáñanos a descubrir qué pasa en el centro de nuestra galaxia. Spoiler: Es más alucinante de lo que imaginas. Bienvenidos al vecindario más salvaje de la galaxia. El núcleo galáctico es el corazón de la Vía Láctea, un lugar a 26.000 años luz de distancia, lleno de acción, y muy lejos de la calma en la que vivimos nosotros. Allí reina Sagitario. A estrella. Un agujero negro supermasivo con la masa de cuatro millones de soles. Sí, cuatro millones. Aunque no podemos verlo directamente porque los agujeros negros son expertos en el juego del escondite, los astrónomos lo han cazado gracias al baile frenético de estrellas y gas a su alrededor. Es el epicentro del caos galáctico. Y nos encanta. El núcleo galáctico es como la fiesta más loca del universo. Está lleno de estrellas viejas que se agrupan como veteranos de guerra. Pero también hay estrellas jóvenes que llegan a revolucionarlo todo gracias a la intensa actividad de la zona. ¿Y qué más? Nubes gigantes de gas y polvo que complican echar un vistazo, aunque los telescopios más chismosos lo espían con otros métodos. Este lugar es puro caos. Explosiones de supernovas, campos magnéticos descontrolados y radiación a tope. Un espectáculo cósmico que nos demuestra que el universo es tan dinámico como impredecible. En el centro de la galaxia está Sagitario A estrella, el agujero negro más épico de nuestra Vía Láctea, con una masa de 4 millones de soles. Este monstruo cósmico es como un desagüe galáctico. Todo lo que se acerca demasiado queda atrapado sin escapatoria, ni siquiera la luz. Pero tranqui, está tan lejos que no nos va a aspirar. Aunque no podemos verlo directamente, porque es un maestro del camuflaje, los astrónomos lo han pillado gracias al caos que genera. Estrellas y gas girando como locos en su remolino gravitacional. Además, mientras devora polvo y gas, emite rayos X y ondas de radio, regalándonos un espectáculo extremo donde la física se pone a prueba. Es el motor del núcleo galáctico y un verdadero show cósmico. El núcleo de la Vía Láctea es como la Times Square del universo. Está a reventar de estrellas. Aquí, las estrellas están tan juntas que parecen vecinas de piso, muy diferente a la tranquilidad de los brazos galácticos donde vivimos nosotros. Muchas son abuelas cósmicas, algunas de las más viejas de la galaxia, y suelen agruparse en cúmulos que brillan como enjambres de luciérnagas, aunque el gas y el polvo nos tapen el espectáculo. Pero no todo es nostalgia estelar, porque también nacen estrellas jóvenes y masivas, gracias a las enormes nubes de gas que se comprimen por la gravedad. Es un lugar caótico, brillante y lleno de vida el corazón palpitante de nuestra galaxia. Las estrellas jóvenes del núcleo galáctico son las rockstars del universo. Son calientes, brillantes y viven a toda velocidad, porque queman su combustible como si no hubiera un mañana. Y, spoiler, para ellas no lo hay. Su vida es cortísima. Lo curioso es que, en medio de todo el caos y la locura del núcleo, estas estrellas siguen naciendo. Demostrando que incluso en los lugares más extremos la vida estelar se renueva. Es como un festival cósmico donde lo viejo y lo nuevo conviven en un espacio pequeño pero lleno de energía. Un contraste espectacular que nunca deja de sorprender. El centro de nuestra galaxia está cubierto por una gigantesca manta cósmica de gas y polvo que bloquea la luz visible, como si el universo estuviera guardando un gran secreto. Por eso, cuando apuntas un telescopio normal hacia esa región, no ves nada. Pero no te preocupes, los astrónomos son como detectives espaciales y han encontrado formas geniales de espiar lo que pasa ahí. ¿Cómo lo hacen? Usan telescopios que no necesitan luz visible, sino que trabajan con rayos X, infrarrojo o incluso ondas de radio. Estas formas de radiación atraviesan la manta galáctica y nos revelan todo el drama cósmico que se esconde detrás. Es como tener visión de rayos X para descubrir los misterios más ocultos del universo. Los telescopios son como superhéroes con poderes especiales para espiar el núcleo galáctico. Los infrarrojos, por ejemplo, tienen visión térmica y detectan el calorcito de las estrellas y el gas caliente, mientras que los rayos X son los expertos en acción extrema mostrando las zonas más intensas cerca del agujero negro supermasivo. Y las ondas de radio, más tranquilas, se encargan de captar los procesos fríos y pausados que también ocurren allí. Gracias a estas herramientas futuristas, los astrónomos pueden estudiar el corazón de la galaxia sin moverse de la Tierra. Es como tener gafas mágicas para mirar a través de las paredes y descubrir un mundo secreto lleno de energía y sorpresas cósmicas. El Núcleo Galáctico es como la discoteca más loca de la galaxia, llena de energía y con un DJ extremo. Sagitario. A estrella. Nuestro agujero negro supermasivo. Este lugar emite radiación a lo grande. Y todo se debe a los espectáculos extraordinarios que ocurren a su alrededor. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se acerque demasiado, gas, polvo o incluso estrellas despistadas, queda atrapada por su gravedad brutal. Pero antes de ser devorada, esta materia gira a toda velocidad, se calienta a temperaturas absurdas y empieza a brillar como si fuera un último show de luces cósmicas. Es como si el agujero negro tuviera un anillo luminoso que se enciende mientras se da un festín galáctico. Un espectáculo digno de Hollywood, pero en versión espacial. El centro de la galaxia es como el set de una película de acción explosiva, Literalmente. Aquí también ocurren supernovas, esas explosiones estelares épicas que marcan el final dramático de algunas estrellas. Estas explosiones no solo son un show de fuegos artificiales cósmicos, sino que liberan cantidades absurdas de energía, sumándose al caos radiactivo del núcleo. Es un lugar donde la gravedad, la radiación y la materia están en una constante batalla campal, creando un espectáculo tan extremo como fascinante. Y aunque está a miles de años luz de distancia, gracias a los telescopios que escuchan estas radiaciones, podemos espiar todo este drama galáctico y entender mejor cómo funciona el lado más salvaje del universo. El núcleo de la galaxia es pura adrenalina cósmica. Aquí nada es tranquilo. Todo es dinámico, caótico y emocionante, como si fuera el corazón hiperactivo de la Vía Láctea. La gravedad manda y lo hace con fuerza bruta, afectando a todo lo que se le cruce. Estrellas, gas, polvo. Nadie se salva. Las estrellas no pasean relajadas como en nuestro vecindario. Aquí vuelan a toda velocidad, atrapadas en un torbellino cósmico que no para de moverse. Es el lugar donde el universo se pone salvaje y nos demuestra que, en el caos, también hay belleza. El centro de la galaxia es el lugar donde el universo saca su lado más dramático, Aquí las supernovas explotan a lo grande, como los fuegos artificiales más épicos del cosmos, liberando energía descomunal y cambiando todo a su alrededor. Pero no solo iluminan el vecindario, también lanzan material al espacio, reciclando ingredientes para nuevas estrellas. Y por si el show no fuera suficiente, el núcleo galáctico tiene unos campos magnéticos tan potentes que juegan con las partículas y el gas como si fueran piezas de ajedrez cósmico. Es un caos espectacular donde la vida y la muerte estelar están en constante acción. Aunque no podemos empacar maletas y darnos un paseo por el centro de la galaxia, la astronomía nos ha dado superpoderes para estudiarlo desde la comodidad de la Tierra. Cada descubrimiento es como abrir una ventana a este rincón caótico pero crucial para entender cómo funciona y evoluciona nuestra querida Vía Láctea. Y lo mejor, aunque está a miles de años luz, la tecnología nos convierte en exploradores cósmicos, permitiéndonos espiar este fascinante espectáculo galáctico sin movernos del sofá. El universo nunca estuvo tan cerca. Y así llegamos al final de este viaje galáctico. ¿Te imaginabas todo lo que pasa en el centro de la Vía Láctea? Es una locura cósmica. Pero ojo, esto no termina aquí. Los estudios siguen y las sorpresas no paran. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos, que seguro también quieren alucinar con el universo. ¿Tienes preguntas o algún tema espacial que te quita el sueño? Déjanos un comentario, nos encantaría saber tus ideas. Gracias por ser parte de esta tripulación de exploradores del cosmos. Nos vemos en la próxima aventura estelar.